Se que la vida que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la